Muchas religiones tienen sus libros sagrados, pero hay una sola Biblia única, superior e incomparable que revela los hechos, los planes y los propósitos de Dios, tanto en el tiempo como para la eternidad, en la medida que nosotros, los seres humanos, podemos llegar a conocerlos. La misma Biblia se encarga de decirnos en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Por eso la Biblia es un libro destinado a la humanidad. Es un libro para este planeta, para este mundo, y no para el resto del universo. Es un libro que tiene como eje a Jesucristo, Dios encarnado, presentándolo como única esperanza para la redención del hombre, dado que, según se lee en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, por la singularidad de este libro y por su maravilloso contenido, el título de este segundo programa sobre la Biblia es El Libro de los Libros. Es que la Biblia es, como ha dicho un escritor, el más famoso, el más estudiado, el más hermoso de todos los libros. Continuando nuestra plática anterior, seguiremos explicando las diferencias y semejanzas entre las dos grandes partes de la Biblia el antiguo testamento escrito antes de Cristo y el nuevo testamento escrito después de Cristo como ya dije en el primer estudio tal vez la palabra pacto sería más apropiada que testamento porque más que un documento legal para transmitir una herencia La Biblia es una propuesta de reconciliación entre Dios y los hombres a través de un pacto sugerido por la iniciativa divina. Así, el Antiguo Testamento se refiere al antiguo pacto anterior a Jesucristo, cuando prevalecían, por ejemplo, las leyes y ceremonias enseñadas al pueblo hebreo a través de Moisés, y el Nuevo Testamento concierne específicamente al Nuevo Pacto, es decir, a la obra de redención y reconciliación cuyo protagonista fue nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Por eso dice la Biblia, en la Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 13, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y aún más, en el capítulo 12, versículo 24 de la misma epístola, el Señor Jesucristo es claramente llamado el mediador del Nuevo Pacto. Entonces, aunque por hábito sigamos utilizando siempre las expresiones Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, conviene recordar que en ambos casos el sentido correcto de la palabra testamento es pacto, señalando así diferentes etapas o dispensaciones en la relación entre los hombres y Dios. Sin embargo, para evitar que algún oyente se confunda, quiero aclarar que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, la salvación fue y es a través de Jesucristo. La diferencia consiste en que, en el Antiguo Pacto, las leyes y ceremonias tenían un valor simbólico, cuyo significado apuntaba hacia el Cristo que aún debía venir. En cambio, en el Nuevo Pacto, Cristo ya vino, y el anterior conjunto de estructuras religiosas ya no tiene razón de ser. Otra diferencia es que el Antiguo Testamento fue escrito casi totalmente en idioma hebreo, con la sola excepción de algunos pasajes de los libros de Esdras, Jeremías y Daniel. En estos tres libros hay ciertas porciones escritas en el lenguaje arameo, un dialecto semítico emparentado con el hebreo. Por su parte, todo el Nuevo Testamento fue escrito directamente en el idioma griego popular, el coiné, que era el lenguaje cotidiano de la cultura grecorromana de aquellos tiempos. A título ilustrativo, podemos decir que los 39 libros del Antiguo Testamento tienen en total 929 capítulos y 23.214 versículos, en tanto que en los 27 libros del Nuevo Testamento hay un total de 260 capítulos y 7.959 versículos. Todo este material está lleno de riqueza espiritual, apta para dar abundante luz a cada persona que busque a Dios. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación del mundo y de nuestros primeros padres. Termina, con anuncios proféticos, sobre las dos importantes venidas de Cristo a este planeta. La primera, como siervo sufriente, para morir por nuestros pecados, la segunda, como rey de reyes y señor de señores, para gobernar sobre la tierra. El último capítulo del Antiguo Testamento, que es el capítulo cuatro de la profecía de Malaquías, advierte sobre el advenimiento del día de Jehová y el nacimiento del Sol de Justicia, en cuyas alas traerá salvación. Por su parte, el Nuevo Testamento comienza con la historia de la Encarnación, desde los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús. Concluye con el libro de Apocalipsis o Revelación que profetiza los acontecimientos del futuro que culminarán con la segunda venida de Cristo y su reino milenial para llegar finalmente al Cielo Nuevo y a la Tierra Nueva. El último capítulo del Nuevo Testamento es el capítulo 22 de este libro de Apocalipsis cuyo versículo 12 transcribe las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En la próxima plática proseguiremos estas consideraciones sobre los orígenes, las características y el mensaje de las Sagradas Escrituras. Mientras tanto les hago notar que, según lo que el apóstol Pablo dijo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así dice la Biblia.